Hoy, martes 21 de mayo, nos encontramos los docentes de toda la provincia de Misiones en Garupá, en la zona conocida como el Puma, donde funcionaba la reserva,、eh, ante el silencio del gobierno, porque hoy era el día que debían continuar el diálogo entre el gobierno y los representantes del FETEL. Pero ellos decidieron unilateralmente cerrar ese diálogo porque no iban a ofrecer nada nuevo ni diferente a lo que ofrecieron ayer a los sindicatos oficialistas. Firmaron un acuerdo UDPM y CIDEP, que es de los docentes privados. A un acuerdo por 34%, muy pero muy por debajo a la realidad y a los salarios miserables、eh, que se cobra n la provincia de Misiones de, de todos los que somos trabajadores de la educación. Así que vamos a seguir acá y no tenemos un horario de regreso porque tenemos que llevarle el pan a nuestros hijos. y Y el gobierno realmente tiene más interés en los drones, en cualquier otra actividad superflua que no nos interesa.、Eh, muy triste el panorama de nuestra provincia. La crisis educativa ya trascendió no s o l o a nivel nacional, sino vemos en medios como en Italia que somos portada de. ...de los diarios.